Sean bienvenidos a este programa especial que acaba de comenzar desde Rivaforada, en plenas fiestas. Lo realizamos, es uno de los actos tradicionales. Vamos a contar con personas que han tenido una relevancia importante durante este programa festivo en honor a San Bartolomé, como va a ser la coral, que eran nombrados r i b a f o r a d e r o s Populares y podíamos escucharles en el inicio de estas fiestas. También hay un evento. Que sobresale del resto de todos los que aquí existen, que es el paloteado, pues también vamos a poder contar con ellos. Y además, yo creo que con una persona que sorprendió a muchos, se llama Idoya La Puerta, que estará también con nosotros y que además las estamos viendo.、Eh, y los componentes del muy ilustre Ayuntamiento de Riva Forada. En la producción de este programa, Carolina Álvarez, tenemos también la televisión con J. Producciones y todo ello. Patrocinado por el muy ilustre Ayuntamiento de la localidad. Saludamos ya a su concejal de festejos que ya está con nosotros. Bienvenido a ¿Cómo ha aguantado las fiestas el concejal de festejos? Buenos días, apuros el fuerte. s <risa> Es una supervivencia absoluta. Bueno, pues、eh, hay que disfrutar de estos siete días a tope y son días intensos. Y, y desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche hay que salir y, y disfrutar con nuestra gente. Bueno,、eh, ¿cómo viste esa, la elección de ríaforaderos populares? ¿Cómo la viste la Coral? Pues empezaron f u e r t e las fiestas, ¿no? porque con la elección de, de la Coral San Bartolomé, que nos hacen disfrutar tantísimo, una asociación con tantos años de historia, que siempre que se les pide están ahí, que llevan el nombre de ríaforada por todos los sitios donde, donde son invitados. Pues yo creo que sin duda fue un acierto por parte del Motoclub que, que este año les dieran el, el premio o la, la elección de Rivafaraderos Populares. Vamos a hablar con ellos.、Eh, posteriormente hablaremos、eh, de lo que han sido estas fiestas, de la valoración que hace desde la Concejalía de Festejos y también.、Eh, Eh, concejales, que también puede que se acerque algunos, hasta incluso el alcalde también, que si está,、eh, si está disponible también será porque fue el que iniciara las fiestas de la localidad. Así que vamos con la Coral San Bartolomé, vamos a hablar con su presidente, con don Javier Aguado.、Eh, bienvenido, don Javier. Paolo.、Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. También podremos escuchar a m a r i l e s a r i a z u que es la secretaria, y a la vocal, que se llama Doña María Ángeles Casado. Bienvenida. Gracias. Eh, acercaros al micrófono. A ver, bueno. A ver, ¿ya así, está? Mejor, así mejor, así mejor, así mejor. Bueno, Javier,、eh, nos gustaría que nos contaras algo de la historia de esta coral. Bueno, pues.、Eh, lo... Realmente fue un sacerdote de la localidad que fallo... falleció trágicamente, que fue Don Tomás Castillejo. Pues con un grupo de jóvenes fue el, un poco el pionero que empezó. Con el tema este de, de, de, de, la, de la coral, en los años 70. Pues, pues se fue diluyendo un poco, y entonces el actual director de la banda de música, Ant,、eh, Antonio Huez, y Jesús Mari Santos fueron los primeros directores de la coral San, San Bartolomé.、Eh, fue a raíz de que unos misioneros que vinieron en aquellos años, en los años 80, Pues con un grupo de jóvenes de la localidad, pues había pues un poco de ilusión de volver a, a formarla y volver a, a hacer ya eventos. Y entonces, estos dos, como ya he dicho, Antonio y Jesús Mari, fueron los primeros directores.、Eh, luego, posteriormente, fue don,、eh, don Eduardo Calvo, que es el actual director de la Coral San Bartolomé, el que cogió las riendas. Y hasta estos días. Y estos días, la actualidad,、eh, erais nombrados riaforadores populares. Podíamos hablar con,、eh, con varios de vuestros componentes, también con el director, y lo decía que, que, para, que para vosotros ha sido pues, un reconocimiento, no solo a vosotros, sino a todos los que habéis formado la coral n o en toda su historia. Claro que sí, porque a mí me gusta recordar todas las personas que han formado parte de la coral. Sobre todo, a, sobre todo a los fallecidos, porque son las personas que, que, que claro,、eh, formaron parte en su día y que nos dejaron ese legado que podemos ahora nosotros también seguir llevándolo adelante.、Ah, en estos momentos,、eh, María Ángeles, ¿qué, ¿qué actividades, qué viajes realizáis y, y dónde ponéis el, el nombre de Rivaforada con, con la coral? ¿A dónde os dirigís? Cuéntanos. Pues hemos estado en Rada últimamente, que hicimos un intercambio, y la verdad que nos recibieron de maravilla.、Eh, tenemos varios proyectos que se van a hacer a lo largo del año hasta terminar: que es preparar el concierto de Navidad junto con la coral de, de Cortes, que no me acuerdo cómo se llaman, y. Y eso, y, varios, y ensayos para,、pues、para ir bien a la concentración de coros que la tenemos en Valtierra. ¿Y cuándo es? El 28, el 28 de octubre va a ser la concentración de corales en Valtierra, de U, la Ribera. Uno de los actos culturales más importantes en la sí, Ribera. Y recordamos sí, sí. cuando fue en Rivaforada, lo, lo bien que quedó y que、sí. cada año va más todo. Pues este año que viene, o sea, el año 2019, seremos otra vez los patrocinadores de ese evento.、Uh -huh. Y con tanta ilusión que lo vamos a preparar, saldrá bordado, seguramente.、Eh, dentro de los viajes,、eh, hablaba, hablábamos también en el cohete lo r e c o r d a m o s que lo decíais, que también es muy terapéutico el hecho de、sí. pertenecer a la coral. Hombre, que sí. La verdad que vas allí y se te olvida todo. Ahí es cantar,、eh, relacionarte en el modo de la canción, de, en ese mundo que es maravilloso. Ahí se te olvidan penas, dolores y de todo.、Eh... Es una. Yo se lo aconsejo a todo el mundo que venga. Oye, ¿cómo funciona un ensayo? ¿Cómo, ¿Cómo empieza todo? Cuéntanos. Pues mira, solemos quedar dos días en semana, martes y jueves. Y solemos estar de las nueve de, la de la noche a las once, más o menos. Y vamos repasando pues, todo lo que vamos a hacer la, según el evento que tengamos, pues vamos haciendo,、eh, ensayando esas canciones. Y recordando siempre pues, alguna que, que se nos va quedando en el tintero. Eh, para, para el presidente, para Javier Aguado,、eh, cuando empezaste es porque tenías un don de cantante dentro que lo querías explotar. ¿Cómo fue tu unión a, a la coral? t e n a 10 años en el club de Porforada, de segundo entrenador, y la verdad es que ya los años no pasan en balde, como se dice aquí en Riva Forada, y ya las rodillas no me daban para más. Dejé el. grado y me... Y me animé para, para estar, porque a mí me gusta estar en actividades culturales y, y me, me motivó esto de la coral. Empecé un poco así, medio en broma, medio, y la ¿Sí? verdad es que, que estoy muy a gusto. Oye, eh, Tirso, eh, concejal de festejos, cuando les escuchas cantar a la coral, ¿qué, qué puedes decir? Pues mira. Suelo acompañarles cuando, como muy bien decían, cuando, van a los, cuando hacen la, la concentración de corales, que es、eh, no sabía que nos tocaba hacerla el año que viene, que, es, que es, da gustísimo verlos, lo prepararemos con toda la ilusión con ellos, lo que podamos colaborar. Estuve en Cascante, en, creo que en Valtierra también fui un año a v e o s y la verdad que es, que es muy bonito, ¿no? Lo, la, la actividad cultural que realizan. También、eh, el día de, de la misa de San Bartolomé. Hacen una misa que, que es muy. la hacen más amena, ¿no? Porque una hora de, de misa y la mitad de, de la misa, yo creo que la cantan y animan, anima n muchísimo. Yo creo que tienen, hacen una gran labor, de verdad. ¿Y cómo fue la, la misa de este año? ¿Cómo os sentisteis? Vale, pues,、eh, como siempre, como ya habíamos ensayado también, bien, la verdad que son j o t i c a s que en esta fecha, pues lo que requiere son jotas. Y es lo que más les gusta a todos. Y entonces, nosotros, para dar gusto a todo el mundo, pues cantamos j o t i c a s Y bien, muy bien, la verdad que, que disfrutamos siempre muchísimo, cantando todo lo que vaya viniendo, pues lo cantamos todo y con muchísimo cariño y con mucha alegría. Y además, que se nota, eh, eh presidente, don Javier Aguado, que se nota mucho como que le hacéis con cariño y con ilusión todas las canciones que preparáis y el esmero que cantáis en Rivaforada. Sí, la verdad es que los 40 componentes que formamos parte del, de la coral, pues la verdad es que la gente está muy motivada siempre, tiene siempre mucha ilusión por los,、pues、por los ensayos. Nuestro director también nos motiva mucho porque siempre、pues、el género musical、pues、es tan amplio que, que abarca mucho, mucho tema. Entonces. Pues、eh, un año, Ahora ñ o a vamos a preparar el concierto de Navidad. Pues ya estaremos ya pensando, el, el, lo prepara él, lo, la idea es de él, de Eduardo. Entonces nos va a sorprender porque no lo sabemos aún cuál va a ser el tema, lo lleva un poco en secreto, pero estos meses van a ser duros hasta Navidad para, para prepararlo bien. De la coral,、eh, las fiestas, aunque habéis tenido que participar de, de, un, de una forma cultural, pues también n os apetece saber qué os han parecido estas fiestas, q u e hemos tenido de todo. Habéis, ha, ido, ha hecho calor, ha hecho más viento.、Eh, ¿Cómo las habéis vivido?、Eh, ¿Cómo habéis vivido estas fiestas de San Bartolomé? Pues la verdad que de maravilla. Como hay, como bien dices, de todos los eventos, s p u e puedes ir por la mañana, por la tarde. Por la noche, o sea, hay tiempo para todo. Va a ser ama de casa, abuelita.、Toca、de, todo, <risa> de ¿no? todo. De todo, todo t c a ¿Y al presidente, cómo las ha vivido estas fiestas? Pues yo la verdad es que un poco triste porque falleció mi suegra, la, la madre de mi mujer, entonces,、eh, pues han sido un poco atípicas las fiestas. Lógico. Y, y ya te digo, un poco tristes. Pero la verdad es que. Hay que reconocer que el programa p、pues, u está e s cargado de numerosos eventos por la mañana, por la tarde, por la noche. Los jóvenes, los mayores, los niños. Pues, la verdad es que está muy bien. Y oye, la, la secretaria Marilés Arriazú,、eh, ¿todo bien? ¿Que ¿Las q u e fiestas te han parecido bien? ¿Te han gustado? ¿Qué te apetece decir, Marilés? Muy bien, las fiestas están fenomenal. Le damos las gracias a Tirso por lo que se molesta en, en que estas fiestas. Lo pasemos todo genial. Muy bien. Pues、eh, también es la secretaria que hace su papel. Oye, que cada uno tenéis lo vuestro en la coral, ¿eh? Pues sí. La verdad es que cada uno tenemos nuestro sitio y como todos estamos tan bien y tan contentos, pues esto funciona de maravilla. 40 componentes ahí han estado: Javier Aguado, Marilés Sarriazu y María Ángeles Casado Vocal. Gracias por haberos acercado.、Eh, darle un abrazo muy grande a vuestro director y al resto de los componentes. Que para nosotros、eh, siempre que os oímos y compartís, pues、eh, es ideal.、Eh, María Ángeles nos quería hacer una puntualización. Yo querría decir que, gracias a Eduardo, que nos hace sentir, porque yo personalmente no sé música, no sé canto, no sé de nada, y en conjunto de todo, pues hace que suene maravillosamente bien. Tiene una labor extraordinaria y la verdad que, que, que se le ocurra día a día, pero con una paciencia y una, un saber hacer. que para qué. para Yo digo un ole por el director. Pues、eh, el presidente también quería decir algo, Javier. Pues, y también dar las gracias al Motoclub Caballo de Fuego por el reconocimiento que tuvo、eh, por nuestra, para nuestra parte y la verdad que estamos muy agradecidos. También al muy ilustre Ayuntamiento, por supuesto, a la c o n c e j a l í a d e Cultura, a la Coordinadora Ana, pues a todas las personas que, que forman parte, que, que siempre están dispuestas también para que nosotros tengamos el, el mejor local posible y, y, y las mejores condiciones. Muchas gracias a todos. Pues、eh, gracias a los tres、eh, por haberos acercado en este especial desde Río Aforada en honor a las fiestas, en honor a San Bartolomé. Y que, que sigáis con esa ilusión, que estaremos muy atentos d esa e concentración de coros en la Ribera el 28 de octubre, donde qué duda cabe que, que para nosotros el coro de Ría Forada está en el top ten de, de todos de la Ribera. Pero bueno, que lo hacéis muy bien todos, así que gracias. Gracias. Fuerte aplauso para la coral.、Eh, estamos ubicados en la Avenida del Carmen, en, centro, en pleno centro de Ría Forada, Tirso Calvo. Y esta es una de las virtudes que hablan de nuestra localidad. Cuando vienen desde fuera. Eh, hablan de que al estar todo tan centrado, todos los bares, todas las calles, las vacas, en fin, pues que、eh, Que da gusto venir a las fiestas de r i a Forada, concejal. Sí, la verdad que está todo centralizado aquí en la zona de las cuatro esquinas, Avenida del Carmen, Calle San Blas, el Barranco, y sí que, bueno, pues al estar todo más unificado, se, se aglutina más la gente y, y la verdad es que, que da gusto. Desde que empezaron las fiestas,、eh, día a día ha ido. A... Pasan cosas porque al final、eh, esto es así: el directo es lo que tiene, ¿no? pero para eso está el tener una buena previsión de lo que puede suceder y, y el contar con buenas personas. Exactamente, desde aquí también agradecer la labor de todos los funcionarios municipales, trabajadores, brigada, aguaciles, administrativas. Entre todos, un poco, y a la propia comisión de festejos, ¿no? que, que entre todos hacemos que, bueno,、pues、que antes de que comiencen las fiestas el programa esté totalmente cuadrado y que luego vaya surgiendo, cuando surgen los problemas, que se solucione n lo más rápido posible. ¿no? Y la verdad que quiero agradecer el trabajo de, de los empleados municipales por, por toda la dedicación que tienen, que aunque no estén trabajando, se involucran muchísimo para solucionar los problemas. ¿Dentro de los actos hay alguno que te haya destacado que no lo esperabas o alguna sorpresa agradable que te hayas encontrado? Pues. Yo siempre he s t a c o el paloteo, ¿no? Aprovechando que está aquí parte de, de, del paloteo. Pero que bien, que b a el c o n t a d o No, no, es verdad, es verdad. Le Tengo un cariño muy grande al paloteo. a d He sido miembro, fui danzar y fui ángel. Y la verdad que este año me sorprendió que hasta el último momento no me enteré quién iba a ser el diablo. Y era la hermana de mi, de mi amigo Imanol. Y es que no pude sacarle. El día anterior, con una cerveza a la mano, no pude sacárselo. Y me sorprendió. La demás, quiero aprovechar públicamente para darle la enhorabuena por lo bien que lo hizo yo ya. Pues、eh, ya que nos la ha presentado, vamos a, vamos a ese momento a saludar a los componentes del paloteo de Riva Forada. Vamos a poder hablar con Idoia Lapuerta, que interpretó el papel de Diablo, con Estiba Lizaldad, que es Danzari, y con Amaya Alevesque. Bueno, pues、eh, Idoia, te acaban de. Fuerte aplauso, a ver, a ver cómo les aplauden a los componentes del paloteo. Cómo se nota, ¿eh? Idoia Lapuerta.、Eh... ¿Cómo te sentiste antes de salir?、Eh, te vemos muy tranquila. Acércate más al micrófono, por favor. Pues. Me sentí tranquila, la verdad. Sí. No te voy a mentir. Y, y una vez que sales, una vez que sales y sabes, porque al final estamos hablando de uno de los papeles principales. Los cuatro son importantes, yo creo, ¿no? Pero, pero la, el, el papel que interpreta el diablo, que es un poco el que. Más se、eh, tiene que hacer de, del otro sentido, en fin, que tiene una importancia más grande si cabe. Para ti al final era un reto, como, como cuando lo empezabas a ensayar, ¿cómo lo viviste?、Esto? Que no sé. De primera lo cogiste y a por el toro. Yo dije, dijeron que necesitábamos Diablo y dije, pues sala. Oye, ¿cuál fue tu primera frase? La, la primera frase ¿Alguna que, te, que nos puedas recordar? n o La primera frase fue a tomar por culo la mesa. <risa> Para empezar. h a c e ha, un poco esa primera frase, si la puedes hacer. A ver, vamos a situarnos. Sí, venga, va, va, Vamos e n g v a vamos a volvernos a situar. A ver, venga. A tomar por culo la mesa. Esta pantomima no es un verdadero show. Necesitáis una experta en apariciones. Es decir, alguien como yo. Y así comenzó, y doy a la puerta que consiguió el aplauso general del público y en el que poco a poco se, fue, se fueron dando pues, multitud de, de anécdotas.、Eh, parte importante también del paloteo son los danzaris, como ya todo el mundo conoce, y dentro de, de este grupo de danzaris contamos con, con dos. Vamos a poder conversar con e s t i v a l Izaldad. Bienvenida, e s t i v a l i Hola, buenos días. Bueno, e s t i v a l i el p a l o t e o c ó m o lo categorías de este año? Pues ha sido increíble, nadie nos esperábamos el cambio de, de diablo y la verdad que fue una sorpresa y desde el principio hasta el final p、pues、u estuvo e s muy bien, estuvo genial. ¿Y los danzaris,、eh, Amaya Levesque, ¿cómo, cómo, cómo han estado este año? ¿Cómo han estado los danzaris? A ver. Pues la verdad que con muchos nervios, ese día es un día muy intenso y nada, salió todo muy bien y muy contentos. Eh, los ensayos, como siempre,、eh, al final es cuando se van aumentando, hay fallos, hay nervios.、Eh, pero bueno, ¿cómo lo podemos explicar esto ¿no? a las personas que no son danzaris y que al final lo ven y que todo sale bien? Pero bueno, ¿qué, qué podemos decir de, esos, de esa parte final? ¿no? Pues nada, que hay mucho trabajo porque nos pasamos, la verdad, que todo el verano ensayando, todas las tardes, noches vamos y, y ensayamos todos los bailes. Y siempre hay fallos, y claro, el, luego en el momento de la verdad, con los nervios, siempre es más, más difícil. Pero bueno. Al final sale, ¿no? Al final sale.、Eh, este año también、eh, habéis formado parte también de, del club de danzaris también de, de Navarra y en alguna ocasión habéis tenido que ir a bailar. ¿Qué, ¿Qué actividades habéis hecho y cuáles son las que quedan hasta final de año? Si os acordáis. Este año、eh, salieron a Baigorri y hemos estado también en Palencia. Y muy bien, la verdad que este año estamos cada vez más activos porque hay gente joven y eso es lo que necesita el grupo: gente joven, gente joven que se involucre y que podamos salir y participar en, en actos. Hablaban también de que cada vez hay más niños que empiezan a, a, a bailar,、eh, que les gusta. ¿Creéis que se puede dar un paso y, y lanzar, como hay en otras localidades, que hay un grupo de danzarichiquis y que empiezan a, a bailar, Amaya? Eh, sí, la verdad. Siempre es bueno que haya cantera y, más,、eh, todo el pueblo, siempre, como ha dicho Tirso, tiene un cariño para el paloteado. Y los niños el año pasado hicieron un paloteado en la escuela y de ahí salieron el año pasado algunos personajes y, sal y salieron también danzaris. Y este año han continuado y han salido en la procesión, tanto de San Bartolomé como de San Blas.、Ajá. Y es súper bueno que haya cantera, que a los niños y niñas les guste. Y siempre hay alguien a esperando, como ha dicho Idoia, para si hace falta un cambio de personaje que salgan y demás. Y siempre estamos abiertos. Y, y así se presentó, ¿no, Idoia? De repente te dijeron, n q u e tienes que ser tú? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recuerdas? A ver, en realidad dijeron que no había diablo y dije que salía. Que di... Me lo pensé un poco, la verdad. Porque es mucha presión. Si sale mal, la has cagado delante de todo el pueblo. <risa> es así. Y claro, dices, ¡buah! Pero dije, venga, sales y ya está, que está tu hermano arriba y a una mala pues tienes apoyo moral. Eso fue una parte importante, ¿no? e r a tu hermano ahí, Manol, que además también yo creo que, que revolucionó el paloteo también con su aparición, ¿no?、Hola. Y doy ya. Y también mi prima Irene. Es verdad. Como estábamos allá y con la Irene, pues tengo mucha relación, pues. Te、pues、sentiste es, cómoda, ¿no? Estaba súper cómoda. ¿Quién lo、no、sabía、trabajo? que ibas a salir además de los p a l o t e o s Lo sabía mi madre y mi mejor amiga. Y、esta. vale. ¿eh? Y una vez que ya, ¿cómo ha sido la.? ¿Qué te ha dicho la gente cuando te veía por la calle? ¿Te han dicho algo? ¿Te paraban autógrafos? Pues todo el mundo me ha dicho. lo ayer, mismo. Me i s m m o han dicho lo mismo, que. que no se lo esperaban y que bien. Qué encantados, ¿no? Tirso,、eh, pero qué tranquila la vemos y, y, y arriba del escenario, vete a meterle el dedo, ¿eh? La verdad que sí estuvo muy tranquila, igual que ahora, si、sí, parece que,、no, que la había hecho toda la vida. Yo creo que Imano le daría alguna lección en casa, pero de verdad que yo creo que cantó a todo el mundo. ¿eh? ¿Más o menos el tiempo que le dedicaste de, de, de trabajo para conocerte el papel? ¿Cómo lo podrías describir? Pues el estudio, lo que es el papel en sí, no te creas que me lo estudie mucho. Porque tengo memoria y no sé, tampoco es estar todo el día ya con el papel. Más que dos o tres días a tope, y luego, como vas a ensayar todos los días de la semana, pues se te queda. Oye, y el papel que hacen, lo s que lo escriben, los que están detrás, cogiendo las anécdotas, impresionante. El colectivo que estáis ahí. ¿eh? Estamos, este año estábamos unos seis o siete, así que aprovecho para para que la gente, o sea, para decir que la gente se anime y que venga, porque el palo t e a o no se e s c r i b e solo. y... Y las puertas están abiertas a quien quiera venir. Muy bien. Pues、eh, vamos a tener también la incorporación de, de una persona importante en la localidad, como es el. Pero, pero antes de darle paso, creo que tenemos un, un audio por ahí preparado, ¿no? No sé, Carla,、ah, no, no, no, no lo vamos a poder escuchar, porque, porque este año además.、Eh, el... A ver si. Igual podemos tener. Bueno, pues antes de, de, antes de presentarlo, a ver si podemos tener la. La fortuna, de, porque no, no todos los alcaldes de una localidad tienen una canción.、Eh, concejal de Festejo, yo creo que es así, ¿no? Fue、pues、el paloteado. <risa> bueno, ya, ya lo vimos todo, ya, ya vimos cómo fue el paloteado. La verdad que la canción está pegando fuerte. Está, está empezando a estar en las listas de éxitos de Riva Forada, yo creo no, que todos no, los bares no, la han puesto. Y... Todos los bares, escucha, sí, no, sí, no, sí. No, no todos los alcaldes lo, lo tienen. Alcalde r i v a Forada, muy bienvenido a, a la. A este programa especial. Aquí、eh, escuchamos a, a los diferentes protagonistas de, del paloteo y, y vemos que, que, como siempre, contentos con todo. n o Buenos días, Pablo. Pues sí, la verdad es que, como siempre, el paloteo nunca de fruta en riva f o r a Y este año, pues bueno, yo creo que la gente nueva que salió pues lo hizo en, en la línea n o de lo que viene siendo habitual ya en este paloteo. Y la verdad es que contento con, con los artistas que tenemos y con el paloteo que tenemos en este pueblo. Así, a, vamos a ver si podemos escuchar bien la canción. エラミマケディ Bueno, pues así era la canción, una de las estrofas, y, y, y al final hay que tomárselo como, como el alcalde se lo tomó, ¿no? Pues de la mejor manera posible. Sí, Paula, al final b、bueno, u estamos n o e acostumbrados y aceptamos la crítica como tiene que ser. Y bueno, los que hemos estado ahí arriba y sabemos de qué va esto, pues yo creo que hay que asumir con normalidad las, las cosas que se dicen en el palo i t o ¿no? Con lo cual, pues bueno, encantado. Y así se fue dando、eh, con la presencia de la, del nuevo diablo que, que fue incorporándose y que lo decía, que le, que le costó poco trabajarlo. La, la vimos muy tranquila encima del escenario. ¿eh? Eso significa que es una gran artista y que va a estar muchos años y lo va a hacer muy bien.、Eh, unas fiestas que ya empiezan a, a despedirse. Y que para un alcalde que era el que las empezaba también, que veíamos cómo se emocionaba al inicio de las fiestas, lanzando el cohete, pues,、eh, van a ser especiales ¿no? y van a marcar un antes y un después en su vida. Bueno, yo creo que son unas fiestas más de las ocho que llevo ya como alcalde, ¿no? pero sí, la verdad es que contento, yo creo que han sido unas buenas fiestas. Hemos visto cómo había mucha gente en todos los actos que se han organizado. El tiempo, pues、eh, por, al contrario que el año pasado, p、pues, u este e s año se ha acompañado, yo creo que hemos vivido unas fiestas. Que yo decía cuando empezaba el cohete que eran las mejores del mundo, y o creo que al final, pues bueno, ha venido n o a, a demostrarse que yo creo que han sido unas fiestas espectaculares, unas fiestas brutales, unas fiestas donde ha habido mucho ambiente y donde todo el mundo creo que ha disfrutado de todos y cada uno de los actos que se han organizado. Oye, i d o i a ¿qué te han parecido las fiestas de r í a Forada? ¿Cómo las has vivido? ¿Qué, te, ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué destacarías? Pues las fiestas de r í a Forada me parecen lo mejor de Navarra y las he vivido a tope, como hay que vivirlas. ¿Y algún acto que destaques? Además del paloteo? La procesión. No, a ver. <risa> la procesión. Todo. Todo, te gusta todo. Ah, ah, ah, el Día de las Peñas. El Día de las Peñas te gustó. e s t i b a l Izaldá, Tanzari, ¿qué, ¿qué destacas de, la, de las fiestas? Destacar nada, pues que son、eh, muy buenas, que todos nos lo pasamos muy bien, que mucha gente nos involucramos y que nada, p、pues、u está que e s todo genial. Y que hay que involucrarse más también, que la gente joven empiece a involucrarse en estas fiestas para que podamos continuar. Hoy, en la elección del premio My Friend, que se l a ha llevado Canario, vamos a recordar cómo se vivió ayer en la Cachinoche ese premio My Friend. Y nos vamos ya a conocer el premio My Friend. Bueno, pues momento emotivo también de esta noche. Que,、eh, oye, que hace diez años ya que no está Jorge Márquez con nosotros. Así que fuerte aplauso, ¿no? Para él, ¿eh? Familiares, amigos, todas las personas que pudimos conocerle. Pues entendemos que es una, una buena manera de recordar a una persona que a todos nos marcó, de alguna forma o de otra. Y que por eso se hace este premio, que es porque está por las mañanas, por las tardes, por las noches. Y el premio My Friend 2018 ha correspondido para el c a m e l l o Bueno,、eh, confirmo que aquí no se ve ni hostias, eso de primeras. Sin más, como reconocimiento a Marqués, se dice que nada deja de existir hasta que, no, hasta que no lo olvidan. Entonces, para mí es un gesto de todo el pueblo que, que se haga este evento y este premio y va por él. Me cuesta mucho describir lo que se siente cuando agarro el coche y vengo aquí en dos horas. La calidad humana que hay aquí es la hostia, atopismo del todo. Es lo que siento cuando estoy aquí en fiestas o durante todo el año. Apo los líos, apa el cachi, viva la r e a forada, viva los calores, l viva los chorrillos, viva el cierre, viva la fuga, que siga la fiesta, que siga el baño, que siga la avenida, atopismo y. e s c u c h á b a m o s el premio My Friend. Estivaliz, ¿qué te parece? ¿Cómo lo viviste? Bien merecido lo tiene. Ya recordamos que el premio My Friend es para e s homenaje a Jorge Marqués, que fallecía hace 10 años. Votaban todos los que estabais ayer en la cena de la cachinoche y al final era elegido una persona que, aunque no vivía aquí, pero que l lo decía ¿no? en el discurso, que, que, que lo dijo muy emocionado. Sí, porque、eh, Luis es una persona muy abierta, es,、eh, habla con todo el mundo, es súper cariñoso, súper simpático,、eh, tiene arriba forada que viene en el primer momento que puede y, y es que se lo merecía este año porque la verdad que, es que ha estado a tope todos los días y ya te digo, en todos los actos y con todo el mundo. Amaya, ¿qué destacas de las fiestas? Bueno, pues aparte del paleoteado, nosotros vivimos con mucha ilusión también el día de la banda. q u Este e año、eh, hubo mucha gente invitada por el concierto benéfico que se dio a favor de Anfas y bueno, también el Día de las Peñas. Pero en general, son unas fiestas que ha habido mucho ambiente. Por suerte, el tiempo nos e ha acompañado, no como un año pasado. Y bueno, en general, muy bien. Oye, ya que has nombrado lo del concierto de Anfas, ¿os esperabais una respuesta así de, del pueblo? La verdad, que cuando es algo benéfico que se trata de recaudar fondos para algo, la gente siempre se involucra. Siempre conoces a alguien. Que tiene, bueno, que pertenece y v i v i m u y muy bien. Nos esperábamos una acogida tal cual la tuvimos, sí. Los ensayos fueron duros, ¿no? me han dicho, ¿no? Fueron muy duros, teniendo en cuenta también que estamos en verano, que cada cual, bueno, tiene, tiene unas obligaciones y, y por suerte también contamos con nuestros compañeros de la banda de Fustiñana y siempre la verdad que nos ayudamos para los conciertos y tal, y es una suerte, sí. ¿Sabes que recibimos también votos para el Premio My Frame del director de la banda, de José Antonio? Que hubo bastantes votaciones. Es que ¿Cómo catalogarías?、Bien. Antes hablaban del director de la coral, le d a b a mucha importancia. ¿y ¿Cómo y describirías al director de la banda de música? El director de la banda es el eje clave de toda la banda, es lo que compone. Es un director muy bueno que siempre es muy alegre, siempre nos transmite eso en los, en los ensayos, nos lo pasamos muy bien. Y es un director muy cercano también. Siempre, no sé, es muy normal verle por la calle, siempre vamos con él o vamos a saludarlo. Siempre tiene buenas palabras para todo el mundo y es muy trabajador. Él, al final se ve en los conciertos si、sí、es un buen director y no sabe llevar o no, y la verdad que él lo hace muy bien. Y, y, y otra de las cuestiones n o que, que ha unido más, si cabe, en las localidades de Fustiñana y Riva Forada. ¿no? Es él, sí. Siempre, la verdad que cuando. Éramos más pequeños, pues a lo mejor no nos dábamos tanta cuenta, pero conforme han ido pasando los años, ves、eh, pues、el esfuerzo que, que él ha hecho y se ve repercutido en que ahora、pues、somos como una banda. Nos íbamos todos muy bien, siempre que nos vemos por ahí, incluso cuando hacemos salidas a otras localidades, pues bueno, eso se ve reflejado.、Eh, para el ayuntamiento de, de Ribaforada, que, que el director tenga、eh, esos valores y esas maneras de, de trabajar, r ¿Qué, ¿Qué supone, alcalde? Bueno, como d e c í a m a y ahora, al final、eh, el director representa esa figura que, que lidera y que organiza un grupo tan numeroso como es la banda. Y yo creo que, que, hace, que es el engranaje que haga que todo que funcione bien. n o Porque al final, pues bueno, es verdad que es un colectivo amplio, que hay mucha gente, que hay gente de diferentes edades n o y de diferentes generaciones. Y al final, bueno, pues conseguir que todo el mundo tenga esa armonía, que trabaje conjuntamente y que lo haga también, pues yo creo que es muy difícil. ¿no? Entonces, Antonio, la verdad es que y a muchos años, lo ha conseguido y no solo ha sido capaz de unir. A las generaciones de este pueblo, sino que también ...pues ha incluido dentro de la banda ¿no? a gente de Fustiñana que colaboran, que se hacen intercambios, que, que al final bueno, pues, tenemos una escuela de música co conjunta ¿no? y también tenemos una banda que muchas veces p u e se s ayuda. ¿no? Con lo cual, yo creo que es, un, es una figura importante dentro del municipio y dentro de la cultura del pueblo. ¿Y qué serían las fiestas sin la música, concejal de festejos? Pues sí, yo quería aprovechar un poco también ¿no? para agradecer a, a todo el mundo que ha participado en las fiestas, a, las, a los colectivos culturales, que sin ellos. Evidentemente, esto no sería así, ¿no? Si la banda de música, si n la coral, si n los guaiteros, si n el paloteado, si n los danzaris. Yo creo que, que si algo hace que tengamos las mejores fiestas es nuestra gente y nuestra gente que se involucra, que participa en los diferentes colectivos, en peñas. Es que para, para tener lo que hemos tenido durante esta semana y a lo largo de todo el año hace falta eso. Nuestros r i b a f o r a d e r o s y r i b a f o r a d e r a s que están todo el año preparando estos días. Pues、eh, lo único que nos queda es darle las gracias al colectivo del paloteado, a i d o i a La Puerta, que interpretó el papel de Diablo. ¿Algo más que decir, i d o i a ¿Querías dar algún agradecimiento? Veo a tus padres en la parte trasera también, tus incondicionales fans. Pues agradecer a todo el mundo que vino a vernos y, y que se lo pasó bien, pues como todos los años, que vienen a eso y, y se agradece. e e s t i b a Liz? Nada, agradecer a todo el mundo que nos apoye de esa manera. Y、eh, Estiba l i z a l d a z que es danzari, y Amaya Alevesque, también danzari. Sí, bueno, pues muchas gracias a todo el mundo. Siempre nos apoyan y la verdad que durante todas las fiestas nos están recordando, pues bueno, si les gustó y tal, y eso es de agradecer. Gracias a las tres por haberos acercado a este espacio. Gracias a vosotros.、Eh, vamos a contar también,、eh, vamos a seguir con,、eh, con el alcalde que se va a.、Eh, se... Sentar más cerca、eh, y antes de, de despedir a Tirso Calvo, porque en estos momentos actos que quedan que, que yo creo que también son importantes, lo que queda para terminar, ¿no? Sí, ahora tenemos como novedad de este año la la comida para los mayores, que, que hay apuntados 270 comensales, que ha sido todo un éxito para ser la primera vez que la hacemos. Ayer tuvimos la paellada con casi 500 personas. Yo creo que, que está participando muchísimo la gente y también agradecer al Motoclub n o la labor que ahí realizó, como todos los años. Que en cuanto los llamas, son los primeros en venir a colaborar、eh, por el pueblo y quiero también、pues、eso, tener, poner、eh, en valor el trabajo que r e a l i z a Es difícil dar ahora mismo cifras n o de participación en los actos, pero sí que estamos viendo que todas las cosas que se han organizado han tenido una respuesta importante. Yo creo que este año las fiestas,、eh, lo han dicho un poco todos los. Los tertulianos que han venido hoy por aquí. ¿no? Han, han sido. El sábado, quitas el tiempo, falló un poco a la noche, pero aún así estaba todo a tope. O sea, han sido unas fiestas en las que la gente ha participado muchísimo, hemos estado en la calle y, y eso es、pues、lo que decía antes. ¿no? Gracias a toda la gente que, que nos ayuda a, que, a, a elaborar un programa y, y sobre todo, cuando, cuando lo, la gente va a los actos, que esa es la mejor manera de agradecer el trabajo que h a c e muchas personas, mucha gente a lo largo de todo el año. Esta Importante la que realiza el ayuntamiento de la localidad por las orquestas que de nuevo volvieron a ser un f o c o de atracción en el barranco. s í este año quisimos volver un poco a las orquestas de, con, con montaje、eh, como han venido estos días de camiones escenarios, yo creo que están,、eh, a, se está acertando a hablar a l gente que les guste más, que les guste menos, pero bueno, el balance yo creo que de las orquestas también es positivo y de las ganaderías.、Eh... Cruzamos los dedos que hoy no pase nada y que todo. A, a que... ver si a las 9 de la noche podemos decir que no ha habido ningún percance, que de momento así está siendo.、Eh, el tema del desencajonamiento, hay que mejorar muchas cosas, pero yo creo que ha sido también positivo. Y, y bueno, pues poco a poco, a partir de mañana ya, a, a empezar a trabajar para preparar la, las de San Blas y s e g u i d o también las de San Bartolomé, por supuesto. Pues concejal de festejos, gracias por haber estado con nosotros. Tirso Calvo. Un placer, como siempre, Paul. Encantados de contar con él. Fuerte aplauso también para el concejal de festejos. Y, y vamos a llegar al final de este programa con el alcalde de la localidad. Veremos a ver si viene algún concejal más que,、eh, que, este, que se quiera acercar a saludar.、Eh, alcalde, pues、eh, como hablamos, o las cosas se hacen para antes o se hacen para después de fiestas, ¿no? Sí, al final, bueno, yo creo que en todas las localidades sucede lo mismo, ¿no? Siempre parece que hay un antes y un después, después de, del día del cohete, parece que todo hay que terminar antes de ese día del cohete y lo que no, pues bueno, hay que dejarlo ya para, para que terminen las fiestas, ¿no? Yo creo que, es, que son fechas que, que marcan el año en un municipio.、Eh... Personas que se le han acercado, ¿no? que se, se, se aprovechan mucho en las fiestas para hablar, para contarle cosas que les preocupan, para decirle cómo ve el pueblo, en fin, ¿alguna conclusión que llegue de esas conversaciones de fiestas que pueda compartir a los oyentes de Radio t u e l y de r i a Fraga? No, yo creo que tampoco es momento de, de sacar conclusiones. ¿no? Sí que, bueno, pues、son, son muchas las conversaciones que tenemos a lo largo de estos siete días con, con muchas personas. Y bueno, como conclusión general,、pues、que hay que seguir trabajando, que hay que seguir. Haciendo muchas cosas que nos faltan. Entonces, iniciamos otra vez el año y nos ponemos a trabajar en todos los proyectos que quedan pendientes. Eh, estamos eh, finalizando el mes de, el mes de septiembre... El mes ...el de agosto, septiembre a la vuelta de la esquina. ¿Alguna noticia que quiera compartir, que, que esté a la vuelta de la esquina, que en septiembre se vaya a producir? ¿Alguna novedad? No, yo creo que la, las novedades ya las hemos contado a lo largo de, de estos meses. Tenemos en marcha una serie de proyectos que a lo largo del de, de, de último trimestre o cuatrimestre del año se van a materializar: ¿no? como es el, el nuevo parque, como es la ampliación del gimnasio, como e s los accesos a, al consultorio médico y al edificio d e jubilado, s como es la renovación de redes de, y, y pavimentación de diversas c a l l e s del pueblo. Y bueno, son una serie de proyectos que se han trabajado a lo largo de esta última legislatura y que ahora,、pues、en estos últimos meses, se van a, a materializar. Pues lo único que podemos decir es que gracias al Ayuntamiento de Ría Frada por querer seguir contando con el Grupo de Comunicación Radio Zuela para contar lo que sucede en este pueblo, que para nosotros、pues、bueno, tiene una importancia vital porque es donde vivimos y nos encanta que se viva también. Gracias, alcalde. A vosotros, Paul. Y además del alcalde se ha acercado también el concejal José María Sánchez,、eh, que también le queríamos preguntar por estas fiestas: que ¿cómo las ha vivido? ¿Qué le han parecido? Bueno,、eh, lo que conviene, en lo que concierne a mí, para mí tranquilas. La edad ya va tomando, es lo que nos toca y cada día nos las tomamos con más tranquilidad. Lo demás, bien, quitado las fiestas, siempre lo que hace es el tiempo, quitado el sábado que fue un poquito más fresco, pero bueno, hubo un ambientazo por la noche a lo grande, o sea, bien, de momento bien. Lo, lo que es el tiempo. El año pasado c o r r esa lluvia y este año pues, nos ha respetado y es que cambia todo, ¿eh? Eh, las fiestas, yo lo digo siempre, el, lo que hace las fiestas es el tiempo. Si el tiempo está bien, pues las fiestas son buenas. ¿Y, y los actos que destaca, además del paloteado? Hombre,、eh, pues lo que has dicho, el paloteado,、eh, para la gente ya un poco más mayor o religiosa, lo que es le, la procesión. Y después, yo, a mí lo que más me encanta es los actos de las peñas, sobre todo este año han decaído un poco, ha habido. Tres o cuatro p i ñ a s p、pues, u e se s cansan, se... pero bueno, está el c a c h i Gao pasa que han seguido.、Eh, a ver si estos años que vienen se consigue otra vez que vuelvan a hacer los actos que hacen las p i ñ a s No es fácil, ¿eh? porque al final son cosas que de repente dices, oye, que, que se está muy bien.、No. Eh... Pero claro, pero cambia el, el concepto de la fiesta, ¿no? No, ya te lo he dicho, las peñas p u e se s cansan. Es un día que el, el día que día hace la peña un acto, pues desde el punto de la mañana hasta la noche y ese día las fiestas para ellos no existen. o sea, Pero claro, el resto lo pasamos bien. Es una cosa, que, por lo menos, pues a ver si las que entraron, pues un año sin otro, o alguna cosa, no sé. A ver. Eh, desde, desde la comisión de festejos también habláis、eh, u、pues bueno, e todo el esfuerzo que, se, que hacéis durante todo el año para que estos, para que estos días, que, que mucha gente no se puede coger vacaciones, Pues lo disfrute como si lo fueran. Sí,、eh, esto parece sencillo, pero no es tan sencillo. Lo hemos estado hablando hace un poco con Tirso y demás,、eh, que igual yo, si fuera posible, lo que pasa es que no es posible. Pues que, que yo querría que todo el pueblo pasara una vez en su vida por lo que es el ayuntamiento para que viera lo que conlleva. Pero bueno, nada, los que estamos, estamos a gusto, lo hacemos lo mejor que podemos y esperando que la gente disfrute. Pues、eh, con la valoración, por lo tanto, entendemos que positiva, ¿no? Para usted. Sí, yo creo que sí. O sea, no ha habido ningún acto de ni peleas, ni las vaquillas hasta el momento, todo bien, pues, pues bien. Así que pues que, siga, que sigan así y. Sí, que acabemos así. Ahora tenemos, pues, he venido ahora concretamente de.、Eh, tenemos la comida este año, el cortijo, pues es lo que hablamos, todo el mundo se cansa. Entonces, en vez de hacer un café concierto, pues se hace una comida popular para los mayores, los jubilados. Hay 250 personas a comer y ahora estábamos ahí organizando un poquito la comida. Bien. A ver, la tarde, cómo va de vacas, y ya p、pues, u el s e chupinazo del pobre de mí. Pues、eh, gracias, José María Sánchez, por habernos acompañado. Nada, a vosotros. Y、eh, hasta aquí v a a llegar, pero ya que estaba el alcalde, también le queríamos preguntar por q u e hay una unión que cada vez está siendo más grande de r i b a f o r a d a con la cultura. Y yo creo que, que es importante destacarlo el trabajo que se está haciendo culturalmente en esta localidad y, y, y luego los resultados que está viendo con, con cifras muy importantes de, de asistencia a los actos,、eh, alcalde. Sí, yo creo que siempre ha habido una, una gran inquietud cultural en r í a Forada. Y bueno, cada año, o q u e pasa? El Ayuntamiento apuesta más por hacer un programa de, de mayor calidad y de mayor cantidad de los actos que se organizan. Y bueno, consiguiendo ciertas subvenciones y entrando en diversos programas, tanto del Gobierno de España como del Gobierno de Navarra, pues bueno, al final yo creo que podemos contar con una programación estable, una programación de calidad, una programación por la que. Todos los fines de semana pasan numerosas personas, no solo de r i a f o r a sino también del resto de municipios cercanos. Yo creo que es、bueno, uno de los objetivos que nos marcamos al principio de la legislatura, ¿no? el, el potenciar en, en calidad y en cantidad los espectáculos culturales, y yo creo que, que lo estamos consiguiendo. ¿El, el ciclo de, de otoño está a la vuelta de la esquina, además? Sí, arrancamos ya en, en, en octubre con, con los actos, f o r m a m o s en la Casa de Cultura, además yo creo que, que hemos dejado. Para, para esta recta final del año, para estos tres meses de, de otoño-invierno, in, toda la programación del de programa Platea, que yo creo que es la más potente que se organiza en el Auditorio de Ría Fueda, y podremos disfrutar pues, bueno, de, de grandes artistas, grandes actores y grandes actrices que pasarán por, por nuestro municipio. Lo iremos recordando a su debido tiempo. Hoy era protagonista r í o f o r a d a e r a p r o t a g o n i s t a estas fiestas, que como ven,、eh, pues la Buena Armonía ha sido la protagonista. Muchas gracias al Ayuntamiento de r í o f o r a d a a los patrocinadores que han hecho posible este programa. Alcalde, que finalice usted bien las fiestas. Muchas gracias, Paul. Y lo dicho, en la producción técnica Carolina Álvarez,、eh, la, la, detrás de la cámara ha estado J. Producciones. Un verdadero placer haber estado al frente de esta nueva edición del programa especial de Fiestas de Río a f r a d a ¡Hasta siempre!